Bueno, mi amor, tengo un Shabbat grandísimo, sabroso. Te amo, te amo mucho, mucho. Un beso, un beso grandísimo, te amo.